Yes.、Yeah. Yeah. Me, I like it baby, I don't wanna live forever And don't forget the joke r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 de puro metal pesado como todos los domingos a las 7 de la noche a través de metalpr.com usted tiene una cita aquí con heavy metal bunker radio show 120 minutos de puro metal pesado del pesado de verdad y hoy estamos de celebración hoy estamos celebrando el segundo aniversario de heavy metal bunker radio show parece que fue ayer cuando el lechón atómico me visita en spring houston texas y en una conversación le hago saber que、eh, tengo interés en comenzar varios proyectos、eh, relacionado a la música E inmediatamente el lechón atómico me ofrece las líneas de Heavy Metal Mansion para poder transmitir un programa desde、eh, Texas. Y de ahí comenzamos a darle forma, estructura a este programa que el pasado jueves, el pasado jueves, cumplimos dos años. Así que estamos de celebración. En el segundo aniversario de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que hoy vamos a tener un programa especial. Hoy vamos a tener un programa de puros clásicos. Hoy nos vamos a ir clásicos, clásicos, clásicos. De punta a rabo desde el minuto 1 hasta el minuto 120. Así que no se despegue, no se despegue de esta transmisión. Solamente tiene autorización a despegarse para buscar su cervecita o para servirse su bonsai. Dicho sea de paso, aquí estoy en el Heavy Metal Bunker Studio dándome mi bonsai porque hoy estamos de celebración en nuestro segundo aniversario. Muchas, muchas gracias a toda la gente que nos ha estado sintonizando durante estos últimos dos años, a pesar de los momentos difíciles y complicados, a pesar de la época de terremoto, época de pandemia, época de inundaciones,、eh, disturbios políticos y de todas esas cosas que ocurrieron en el 2020. Pero desde el 2019 comenzamos con esta gesta y hoy cumplimos dos años de estar compartiendo con ustedes lo que tanto nos apasiona, que le llamamos metal pesado. Así que hoy tenemos un programa especial, como les dije, y desde aquel, aquel primer momento que comenzamos solitos a través de Heavy、eh, Metal Mansion. En dos años hemos creado una cadena larga, larga, larga de ciertas emisoras hermanas que se han unido a nosotros durante estos dos años para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show a través de todo Latinoamérica y España. Estas emisoras nos han ayudado y nos han dado la mano en predicar la palabra del metal pesado. En todas las esquinas de Latinoamérica y la Madre Patria. Entre estas emisoras tenemos a c e s a r Radio Rock en Bolivia, tenemos al túnel.co en Colombia, a la gente de Asalto Mataradio r Rock.com en España, a la gente de Metal Corrosivo.com en México, también a la gente de Frecuencia Online Radio en Buenos Aires, Argentina. A la gente de César Radio Rock también a través de su emisora The Classic en Bolivia. A mis amigos de Radio Enigma en Chile. A los muchachos de Rock Total Radio en Perú. A los últimos que se han unido a nosotros a este combate. A la gente de FM Ser Metal en Argentina. Y a la gente de Espectro FM 98.9 en Corrientes Argentina. Así que estas emisoras hermanas, pues son responsables de ayudarnos a predicar la palabra del metal pesado por todo Latinoamérica y España. Y si usted quiere saber a qué, qué día, qué hora y desde qué dirección estas emisoras van a transmitir el programa, Entre a nuestra página oficial heavy metal bunker com y ahí busque、eh, radio show y ahí aparece posteada todas las emisoras con sus direcciones, sus horas y sus días donde seremos retransmitidos. Sí, porque también tenemos página oficial. Eso no lo teníamos hace dos años. Hace dos años no teníamos eso y ya tenemos página oficial heavy metal bunker com. Ok. Pero vámonos, vámonos con clásicos. Hoy no quiero hablar mucho, aunque estoy emocionado porque ya son dos años compartiendo con ustedes. Pero no quiero hablar mucho porque tenemos muchos clásicos que compartir con ustedes. Así que hoy nos vamos con un poco de nostalgia. Nos vamos a soplar velitas y a soplar e s p a n t a s u e g r a s Así que hoy comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y si usted ha sido de los que nos ha seguido desde el principio de este programa en el 2019, se habrá dado cuenta que la introducción de despegue de esta noche fue la introducción de despegue original. La primera que、eh, se escuchó un 2 de junio del 2019. Donde despegaba el Apolo desde Cabo Cañaveral, pero aquí en Houston nos enteramos de que habían problemas. Así que en medio de esa explosión surge Heavy Metal Bunker Radio Show. Y comenzamos con la misma canción de la misma banda que comenzamos hace exactamente dos años. Con Mr. Let me kill Mr. y Motorhead. Y el tema clásico, clásico, clásico. Ace Space, un clasicazo que es como que el sello de que identifica lo que ha sido Morge durante toda su carrera. Con eso comenzamos el 2 de junio del 2019 y con eso comenzamos la celebración del segundo aniversario, hoy en el 2021. Así que vámonos, vámonos con lo próximo y nos vamos a ir con nada más y nada menos, no. Nos vamos a él con con... con Divo, no. Nos vamos a él con Mr. a s y Asborn, el príncipe de las tinieblas, y vámonos con este tema que dice de esta manera.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 Con bases en República Dominicana, ambas emisoras. Así que bienvenidos, bienvenidos a otra noche espectacular de mucho metal pesado para disfrutar de eso que nos apasiona tanto. Y hoy estamos en celebración especial. Hoy estamos celebrando el segundo aniversario de Heavy Metal Bunker Radio Show. Un día como un 2 de junio del 2019, a las 7 de la noche se abrieron los portones infernales y comenzamos con lo que hoy celebramos el segundo aniversario: Heavy Metal Bunker Radio Show, un programa que hacemos con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha diversión. Simple y sencillamente para compartir con ustedes, que son nuestros colegas, de eso que nos apasiona tanto, que es el metal pesado. Para aquellas personas que crean que nosotros nos lucramos o tenemos algún tipo de ganancia, cobro, sueldo por esto que hacemos, pues miren, nada que ver. Esto nosotros lo hacemos simple y sencillamente por amor al arte y por amor al metal pesado. Por una encomienda de continuar promulgando la palabra del Heavy Metal. Y ahora, con nuestra cadena de compañeros y compañeras, emisoras hermanas por todo Latinoamérica y España, tenemos el peregrinaje y la obligación de continuar predicando la palabra del Heavy Metal. Así que aquí estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Muchas gracias. A toda la gente que nos ha sintonizado semana tras semana, ya sea a través de la página directa de Heavy Metal Mansion, metalpr.com, a los que nos sintonizan a través de TuneIn, que nos pueden buscar por Metalpr también, a los que nos sintonizan a través de a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y a través de h a n d Rock.com, también a todos los que nos sintonizan en. Las emisoras que retransmiten este programa durante la semana, toda esa gente de,、eh, de Bolivia, de Colombia, de España, de México, de Argentina, de Chile, de Perú, de toda ese conosur, de toda esta Latinoamérica hermosa que también tiene su escena metal maníaca que disfruta de nuestro programa durante la semana. Recuerde que si usted quiere saber qué día, qué hora y desde qué plataforma van a retransmitir este programa, entre a nuestra página oficial HeavymetalBunker.com, buscan Radio Show y ahí aparece posteada todas las emisoras, las direcciones, los días y las horas en que van a ser retransmitidos durante toda la semana. ¿ok? Así que no hay excusa para que usted se lo pierda. Hoy celebrando nuestro segundo aniversario, nos vamos este programa con puros clásicos. Y ya comenzamos con nuestro despegue de la noche y lo comenzamos nada más y nada menos que con lo mismo que lo comenzamos hace dos años: con Mr. Lemmy k i l m e s t r y Motorhead de su clasiquísimo álbum Ace of Space de 1980. Estábamos escuchando precisamente Ace of Space, un temazo que es como que el tema icónico de lo que representa lo que ha sido Motorhead durante toda su carrera. Y después de nuestra primera intervención, pues comenzamos pues, con Casina, con El Papá de los Pollitos, con Mr. a s h y Asborn, de su álbum Diary of a Madman d e 1981, pues precisamente. Estábamos escuchando ese himno、eh, clasiquísimo Diary of a Madman en la voz de Mr. o z z y Asborn u e y en las cuerdas de Mr. Randy Rowe. Un álbum de cuatro pares clasiquísimo, clasiquísimo, ¿ok? Pero si、sí, clásico fue o z z y Asborn, u e nos fuimos después con Mr. Ronnie James Teal de su álbum Sacred Heart de 1985. Estábamos escuchando uno de mis temas favoritos de ese álbum, Rock'n'Roll a d Children. Cómo me gusta ese tema. Cómo recuerdo ese video cuando lo vi la primera vez en MTV. Y simple y sencillamente quedé enamorado de ese tema. Que aunque Sacred Heart no es mi disco favorito de Dio, mi disco favorito es The l a s t i n Line, pues tengo que admitir que Sacred Heart es un d i s c a z o de cuatro pares también. Así que. Ahí teníamos recordando esa voz espectacular maestra de Mr. Ronnie James Dio y、eh, Rock'n'Roll Children de l Sacred Heart de 1985. Pero vámonos, vámonos con más clásicos y nos vamos a ir、mmm, por esa misma línea, pero nos vamos a ir con una de l o s c l a s i q u í s i m o s bandas de heavy metal pionera, con una de las leyendas británicas. Vámonos con. Judas p r i e s t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 Por aquí, por aquí es que es. Este es Heavy Metal Bunker Radio Show. Estamos de regreso, mi gente. Estamos a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Mi gente, recuerde que usted puede visitar nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com. Ahí podrá tener toda la información sobre los programas que estamos haciendo. No solamente nuestro programa Heavy Metal Bunker Radio Show, pero también tenemos la información sobre nuestro programa AZ Loud, que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche a través de AZ r o c k por a z r o c k r a d i o c o m 60 minutos del mejor Hard Rocky Heavy Metal todos los jueves a las 9 de la noche. También tenemos la información sobre nuestro canal de YouTube Heavy Metal Bunker Review donde posteamos videos de Eh, críticas eh, de conciertos discos videos y de cualquier cosa que se nos ocurra en el camino así que entre a youtube búsquenos por heavy metal bunker review del like follow campanita todo para que usted pueda eh, eh, recibir notificaciones al respecto y lo más que teníamos lo más reciente que es el dark neruda podcast que publicamos entrevistas a través de spotify así que usted puede entrar a spotify buscar por dark derudas podcast y ahí usted podrá ver y podrá escuchar todas las publicaciones que hemos hecho le da follow para que también pueda recibir notificaciones así que entre a nuestra página oficial heavy metal bunker com Para que pueda tener información de todo lo que estamos haciendo en el presente y lo que tenemos proyectado para el futuro. ¿okay? Muy bien, mi gente. Esa, esa intervención que acabamos de escuchar, pues lo comenzamos nada más y nada menos que con la legendaria banda británica Judas p r i e s t Judas p r i e s t en 1990 lanza un icónico álbum de nombre Painkiller. Y de ese álbum, precisamente, estábamos escuchando ese temazo de cuatro pares, Pain Killer. Un álbum que de alguna manera caracterizó lo que es el bozarrón de Mr. Rob Halford y que siempre se quedó con ese sello, ¿verdad? De cuando hablan de grandes cantantes y hablan de Rob Halford, pues mencionan rápido Pain Killer, ¿verdad? Porque. Es un, es un tema que no está fácil, es un clasicazo de cuatro p a r e s Y después de Judas Priest, pues nos fuimos con otro clasicazo que son los papás de los papás. Estos son la gente de Black Sabbath, que en 1983 lanzan un álbum de nombre Born Again, con、eh, en la voz de nada más y nada menos que Mr. Ian g i l l a n Y de ese álbum estábamos escuchando el oscurísimo tema Disturbing the Priest. Un tema oscuro, pero bueno, bueno, bueno. Un extraordinario álbum, muy subestimado, dicho sea de paso. Un álbum al que mucha gente, incluyendo muchos fanáticos de Black Sabbath, como que no le han dado el valor ni el reconocimiento que este álbum、eh, merece. Que a pesar de ser un álbum accidentado, porque es un álbum que surge accidentalmente en la transición de un cantante y otro, en una barra bebiendo romillo y dándose unos b o n s a i s se encuentran con Ian Gillan y bajo una borrachera lo invitan a grabar el disco y él dice que sí. Al otro día se levanta con la resaca y le dice: Mira, tenemos el estudio separado, vamos para allá. Y ahí comienzan a trabajar. Lo que en mi apreciación es uno de los discos más oscuros, pero un, un extraordinario álbum de Black Sabbath. Eso era nada más y nada menos que Mr. e t Ian Gillen en Born Again con Black Sabbath. Bien, vámonos rapidito. Vámonos rapidito con otro clasicazo y vámonos con una banda que... Fue parte de lo que se conoció como el New Wave of British Heavy Metal y que en aquel momento histórico llevaban el nombre de Son of a Bitch. Pero hoy lo conocemos como la legendaria banda británica Saxon. e usa de un Iron Horse 20 años alone watched her <laughs> steaming through.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 Hoy en celebración especial de nuestro segundo aniversario, un día como el 2 de junio del 2019, Heavy Metal Mansion a las 7 de la noche comienza la transmisión de lo que sería el programa Heavy Metal Bunker Radio Show con este servidor transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Y hoy estamos celebrando dos años desde ese momento, que、eh, parecen cáscara de coco, pero a veces cuando uno comienza proyectos, pues uno no sabe、eh, hasta cuándo van a durar, este, si puedo seguirlo,、eh, si van a ocurrir acontecimientos, de los cuales ocurrieron muchísimos acontecimientos,、eh, pero nos mantuvimos ahí en, en l a b a d a del cañón. Eh, vivos y coleando durante la época de terremoto, época de pandemia, época de inundaciones,、eh, seguimos domingo tras domingo a través de metalpr.com. Y por eso, directamente desde acá, desde Spring Texas, yo le quiero dar mis expresivas gracias a, a mi gran amigo, mi gran hermano y mi gran colega. Eh, Juan Manuel s o l á s j u a n mejor conocido en el mundo artístico como el Lechón Atómico, quien、eh, fue el primero que me ofreció las líneas y las antenas de、eh, m e t a l p r c o m para comenzar este proyecto. Así que muchas gracias a él, que ha sido parte integral y que siempre ha estado ahí durante estos dos años. Eh, siempre ha estado ahí pendiente para subir los programas para asegurarse de que la cosa esté al día y otro personaje del que no se escucha mucho y no se habla mucho pero que es un personaje muy importante tras bastidores es mi gran amigo y hermano jaycee river jaycee river es esa voz sexy que sale en todas las promociones De la lechonera y en las promociones de a c Loud y en las promociones de Heavy Metal Bunker Radio Show, pues sí, esa voz sexy、eh, del locutor, pues es Mr. Jason River. quien También siempre está pendiente subiendo las antenas en el momento preciso y asegurándose que los programas salgan al aire en el momento en que tiene que salir. Así que un abrazo a ambos、eh, con quien nos hemos mantenido en contacto todo el tiempo.、Eh, gracias al lechón y gracias a, a JC a y e River. Gracias también a toda la gente, ¿verdad? Y no me cansaré de darle gracias a toda la gente que se pasa.、Eh, En, en sintonía con nosotros,、eh, muchos de ellos, pues si los menciono, pues sería injusto porque no podría mencionarlos a todos. Hay mucha gente que nos sintoniza, pero a veces ni lo sabemos porque lo hacen a través de Tunin y no tenemos registro o lo hacen a través de la página. No entran al chat, no dicen nada, pero si、sí, me dicen, si、sí, yo, yo te escucho toda la semana y, y diablo, este programa estuvo bien bueno y esto me gustó. Y, Y son personas que están ahí fielmente, ya sea en su trabajo, en su casa, los domingos, mientras en el barbecue, pues prenden ahí en Metal PR. Así que gracias, gracias a toda esa gente. Y、eh, espero que este próximo año, pues, seguir compartiendo con ustedes eso que nos apasiona tanto, ¿ok? Pero Nerin, estás hablando mucho y este mejor date un bonsai y mientras te das un bonsai, pues pon el nuevo, eh, eh, la nueva、eh, intervención. Pero antes de eso, vamos a hablar de lo que pasó en la pasada intervención y era que estaba compartiendo con ustedes a la gente de Saxon. Saxon, que en el 1981 lanzaron su álbum Deming a Leather. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Princess of the Night, temazo de una banda de cuatro pares. Después nos fuimos con una de las bandas más importantes y que probablemente ha llevado el heavy metal a las arcas más altas de lo que es la industria. Estamos hablando de otra legendaria banda británica que también. Fue parte del New Wave of British Heavy Metal. Estamos hablando de las doncellas británicas Iron Maiden. Iron Maiden en 1984 lanzan un histórico álbum de nombre Power Slave. Y de este álbum estábamos escuchando uno de mis temas favoritos, Two m i n and Two Men. i Un extraordinario tema con un video buenísimo, interesantísimo, que desde que lo vi la primera vez me encantó. Así que ahí teníamos a Iron m a i d e n Vámonos, vámonos con más música y con poca habladuría. Me voy a dar un bonsai de Jack Daniel mientras escuchamos a estos alemanes que también son una legendaria banda. Vámonos con Acep.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 Bien, bien, bien, estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando ahora, pues eran los alemanes AdSev. AdSev en 1982 lanza、eh, uno de sus grandes álbumes en su carrera, de nombre Redless Wild. De este álbum estábamos escuchando el tema Fast as a Shark. Un temazo de cuatro pares en la voz del legendario Udo. Así que ahí teníamos a Sepp, quien、eh, ya ha hecho unos grandes cambios en su alineación.、Eh, y lo único que le queda original, pues realmente es su guitarrista Wolf. Sin embargo,、eh, la alineación con la que cuentan actualmente suena simple y sencillamente magistral. Así que. ACEP es una de estas pocas bandas que, a pesar del tiempo y a pesar de los cambios dramáticos en su alineación, continúan haciendo extraordinario metal pesado. Así que enhorabuena por ACEP. Y después nos fuimos con los australianos ACDC. ACDC en 1977 lanzan el álbum Let There Be Rock. Este álbum se graba en la voz del fenecido clásico legendario v u n Scott. De ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Let There Be Rock. Un temazo nostálgico de uno de los álbumes más espectaculares de la banda australiana. Así que por ahí estábamos con ACDC. Bien. Vamos a continuar con lo clásico, pero no quiero eh, eh, continuar. A, voy a seguir dando agradecimientos porque yo soy una persona muy agradecida y siempre me gusta dar las gracias a la gente que de alguna manera u otra pues aportan y ayudan desinteresadamente. Y, y, y este agradecimiento se lo quiero dar a mi gran amigo、eh, Roberto Cano, Cano de San Sebastián del Pepino en Puerto Rico. Este muchacho cano,、eh, que le gusta la cerveza、eh, artesanal, pues,、eh, y le gusta mucho el Black y el Dead, <ríe> ha sido y se ha convertido en el artista gráfico oficial de Heavy Metal Bunker Entertainment. Desde el primer día, cuando todavía no sabíamos exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Eh, le llevé la idea a roberto cano y roberto、eh, pegó a hacer unos draft s y me lanzó un logo me dijo qué te parece esto y quedé enamorado del logo de hecho hay como dos versiones diferentes y me quedé con las dos、eh, y, y no solamente ha sido el, el diseñador de, del logo oficial de heavy metal bunker entertainment Eh, también fue el diseñador oficial de l、eh, Dark Neruda Podcast. Y、eh, también, para los que no lo sabían, ya esto lo había mencionado en mi podcast, Cano、eh, fue el, el diseñador de la carátula del disco de Doom Lord,、eh, La Rebelión de Lucifer. Sí, esas carátulas、eh, de Lucifer y todas esas cosas, eso fue obra maestra de la mente de mi amigo Cano. Eh, y cada vez que yo necesito, muchos de los、eh, flyers que yo he hecho, que le digo, oye, Cano, necesito unos efectos aquí, unos efectos allá, él r a p i d i t o se entusiasma y los prepara y me los envía.、Eh, son gente transbastidores, son gente que ayuda, que aporta, que se lo disfruta, pero que sus nombres no aparecen en ningún sitio. Así que yo aprovecho、eh, la, este, este espacio para poder darle gracias a Cano por, por todos esos artes que ha hecho y. y Prepárate porque voy a seguir pidiéndote cositas, ok. Muy bien, vamos a cambiar de curso. Vamos a cambiar de curso, pero vamos a continuar clásico. No nos vamos a ir de la línea clásico, pero si、sí、nos vamos a ir un poco de lo que es el heavy metal tradicional, y vámonos un poquito para los come fuego. Tengo muchos fanáticos de este programa que son come fuego. Lo que le gusta es la candela, el m o c h pib y la sangre. Así que vámonos con un poco de trash metal, pero del trash metal clásico. Y nos vamos a transportar a los años, a mediados de los años 80, cuando en la Bahía de San Francisco se comenzó a gestar la escena más importante del trash, desde donde se catapultó el trash para el resto del mundo. Y vámonos con una de las bandas pioneras, que aunque oficialmente no podemos decir si fue la primera o no, Sí, es una de las primeras en la bahía de San Francisco. Vámonos con la gente de Exodus. Esto se llama Bundle Bible.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 Sintonía de FM CERMETAL 99.5 y la primera radio metal de San Martín de los Andes. ¡Ay, mi madre! ¡Fuego Candela era lo que había en esta intervención! Nos fuimos clásicos, clásicos para la Bahía de San Francisco, donde se gestó y se cocinó el mejor trash metal y hasta donde se catapultó para el resto del mundo. Eso que estábamos escuchando, pues era la banda Exodus. Exodus、eh, lanza su álbum、eh, debut de nombre Bonded by Blood. Y de ese álbum, precisamente, estábamos escuchando el tema Bunded by Blood. Un temazo de una extraordinaria banda pionera en el género del trash metal. Después nos fuimos, pues, con nada más y nada menos que con sus vecinos también de ahí de la Bahía de San Francisco. Una de las bandas más importantes de l trash metal. Estamos hablando de Testament. Testament de 1988 lanza su álbum The New Order.、Eh, de ese álbum, precisamente, estábamos escuchando el tema The New Order. Un álbum que, en mi apreciación, es mi álbum favorito. Hay álbumes que probablemente、eh, sean más fuertes, otros probablemente sean más virtuosos por la alineación que tenían. Pero ese dúo de guitarra, esa combinación,、eh, es, es una cosa que no se ve con mucha frecuencia en el trash metal. Para mí The New Order es el álbum de Testament. Y, y de ese álbum estábamos escuchando ese tema.、Okay? Así que ahí teníamos a Chuck Billy y su tropa de Testament. Vámonos entonces para.、Eh, mientras en la b a h í a de San Francisco se estaba cocinando estas cositas, en New Jersey también se estaba cocinando una banda de cuatro pares de nombre Overkill. Así que vámonos con Overkill de su álbum The Years of Decade de 1989. Vámonos con Overkill. I'm sorry. Just...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 Heavy Metal Mansion. Sí, sí, sí, por aquí es que es. Por aquí es el camino a Heavy Metal Bunker Radio Show. Transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Le saluda su amigo Dark Nerudas. Hoy estamos en celebración de nuestro segundo aniversario. Así que hoy nos hemos ido clásicos, clásicos, clásicos. Y estamos en、eh, en la sección de los clásicos fuegosos, los candelosos, los clásicos del trash metal. Y eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues eran los chicos de New Jersey, Overkill, que en 1989 lanzan su álbum The Years of Decade. Y de ese álbum estábamos escuchando un tema muy popular. Y muy reconocido de esta banda, y el tema es Elimination, una de mis bandas favoritas de trash metal, precisamente Overkill. Que dicho sea de paso, y esto creo que lo he mencionado en otros programas, Overkill fue mi último concierto antes de esta cuestión de la pandemia. Así que lo último que yo vi en escenario, pues fue precisamente Overkill. En su、eh, en su último tour aquí en, en Houston, Texas. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues eran los señores retirados ya. Gran banda de Los Ángeles, California. Estamos hablando de Slayer. Slayer en 1986 lanzan lo que probablemente ha sido el mejor álbum de su carrera. y para mucha gente el mejor álbum de trash metal en la historia eso no lo sé se lo dejo ¿verdad? a la opinión de cada uno de ustedes pero mucha gente、eh, opina que este es si no el mejor uno de los mejores álbumes de trash metal en la historia y estamos hablando del álbum rage in blood que fue lanzado en 1986 Y de ese álbum, pues estábamos escuchando precisamente el tema Raging Blood, que es un temazo de cuatro pares. Slayer siempre, siempre fue una extraordinaria banda al top de la calidad de lo que era el trash metal. Una banda que extrañamos mucho,、eh, pero pues todo tiene su final. Eh, y pues a Slayer pues le llegó su final y decidieron aquí se acabó y aquí se acabó. Pero siempre nos dejaron con、eh, su legado de toda una carrera y todos sus discos para nosotros continuar escuchando y disfrutando de lo que fue su gran música. Así que ahí teníamos a tomar a y a a Kirkin y los muchachos de Slayer. Bien. Pero vámonos a continuar, vámonos a continuar con esto del trash metal y vámonos con una banda de Los Ángeles, California, que es quizás una de las bandas más reconocidas y más importantes del trash. Vámonos con, dicho sea de paso, una banda que estuvo en la palestra pública hace un par de semanas por el escándalo de su bajista, pero yo no voy a entrar en esos temas, no voy a entrar en esos menesteres, porque eso es. paños que se limpian en casa así que vámonos con dave monstein y la gente de megatel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 Hoy, con la parte final de lo que ha sido la celebración de nuestro segundo aniversario, mientras me lo estoy dando el bonsai de Jack Daniel aquí, salud para todo el que se lo esté dando mientras escucha el programa. Le quiero dar las gracias a todas las emisoras hermanas en Latinoamérica y España que van a estar repitiendo este、eh, programa durante la semana. Así que、eh, enhorabuena, estaré celebrando con ustedes también. Durante todas las transmisiones por Latinoamérica y España.、Eh, y esperamos el año que viene estar celebrando nuestro tercer aniversario y que la cadena p u e sea más larga todavía. Así que、eh, estábamos escuchando en esta intervención, pues nada más y nada menos que a la gente de Megadeth. De su álbum Rushing Peace de 1990, estábamos escuchando el tema Holy War. Temazo de uno de mis álbumes favoritos de Megadeth. Me parece que este álbum、eh, simple y sencillamente tenía una alineación imposible de superar. Y el álbum en general es una obra de arte. Entonces estábamos escuchando del álbum r s w a n d p e a c e de 1990, el tema Holy War. Bien mi gente, no me queda tiempo para más. Se me agotaron mis 120 minutitos de Heavy Metal Bunker Radio Show. Pero no se preocupen porque como todos los domingos, el próximo domingo estaremos aquí con un nuevo programa, 120 minutos de puro metal pesado, con cosas nuevas, noticias y un poco de variedad. Espero que hayan disfrutado tanto este programa como me lo he disfrutado yo haciéndolo y dándome los bonsáis aquí con alguna gente que me está escribiendo en el WhatsApp, a los que están en el chat, a los que me escriben por el、eh, Messenger. Muchas gracias a todos, este, la he pasado súper bien y espero que ustedes también. Así que, Yo los dejo, cuídese n mucho. Nos escuchamos la próxima semana. No se vaya nadie que ahora viene la nueva lechonera del Rocco, k n Mr. Lechón Atómico. Cuídense mucho y recuerden: trabajen poco y ganen mucho. Coman bastante, pero beban más. Se despide Dark Nerudas. Hasta la vista. b a b y